Mucho crédito sí. Y el Además, de día del Pobre yo el día del Cádiz Yo estuve música bueno, Deportes, sí, sí. sociedad Todo lo que quieres escuchar bueno. En Oír Radio Costa Blanca bueno. Hoy es lunes bueno, ¿eh? ah. martes miércoles así bien viernes bien bien bien sí, bien bien el bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien los bien bien bien bien bien bien bien bien bien a bien bien bien bien bien bien Sí, es más un recordatorio para que no hablemos mucho. La, sí. Que... 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con qué, tu ¿qué año vas hoy? haciendo de la Guerra, ya. ¿Sí? Y de hoy la guerra Civil, no, personas. después de la guerra no, la guerra la, hoy, civil. la Guerra toca a todos. La hoy te toca. Justo cuando acaba tu libro, Sí, bien, Cabeza no. Negra, segunda parte. Quieres ¿eh? concierto a empresa en Oiz Radio, contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05400. Vamos, vamos, Oiz Radio, que no vamos. el delgorista no para no tu empresa. Van, el chavales, ¿eh? Desde luego. ¿Están qué sesando? Mira que sí, está de pegaño. Imagínate. Ojalá, ojalá. Toque aquí. Ojalá, tío. Y que nos toque el gordo también, ¿no? De nada. <risa> el radio Costa Blanca fue? La radio eso más calda ¿no? del Mediterráneo Bueno, si no quieres, no ¿Mm? Si no quieres, no hace falta <risa> Por fin es martes y volvemos a los estudios de hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los discapacitados en España, con nuestro programa Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos. El Hércules vuelve a ganar, esta vez fuera de casa y ante un filial, el Valencia Mestalla. Sin duda, tres puntos de oro que nos meten en promoción de ascenso y una victoria que ilusiona todavía más a la afición. como siempre repasaremos los resultados... ...que nos ha dejado la cantera blanquiazul y el iraclis... ...además no nos olvidamos de nuestro pasado... ...y hablamos del Hércules, de la guerra civil y de Juliano... ...y como no, de todas las novedades... ...que nos trae la asociación de Herculanos. Yo soy Miriam González y hoy está conmigo el fijo David Rubio... ...muy buenas Miriam, qué bonito semana, qué bonito martes... <risa> ...qué alegres estamos todos... Y aunque echamos mucho de menos a Javi Rubio, que no ha podido venir, tenemos a una, a una persona muy especial para nosotros, ¿no? Hoy nos acompaña Manolo Piera. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Eh, encantado de estar aquí con vosotros. Y un martes más en la técnica, Jaime Martín. ¡Empezamos! <risa> Bueno chicos, pues momento de hablar del partido del pasado sábado, Manolo, también te vi por allí, nueva victoria del Hércules, también en los últimos minutos, ¿no?, siempre sufriendo. Sí, la verdad que. Bueno, cuando se gana se agradece que sea así sufriendo, ¿eh? Porque la verdad que sufrimos, vaya. Aquellos seis minutos se me hicieron más largos, todavía me duele el trasero de apretar. <risa> pero bueno, todo mereció la pena el viaje. Creo me... que es una sensación compartida, ¿eh? Por todos oh, los que estuvieron favor. ahí y nos conseguimos desde Alicante, ¿eh? Pero escucha, de verdad que fueron seis, yo no lo miré. Yo, mira, me pasé los seis últimos minutos mirando al suelo. Mi hija me decía, pero papá, no miras, porque me llevó a los niños. No, mira, es que estoy muy nervioso, cariño. Después del 1-2 ya me temo lo peor o, o fin, no sé. ...y por lo visto Falcón se hizo, que después lo vi en la tele... Sí. ...un par de paradas o tres... Sí. ...que en la tele no se ven muy allá... <risa> ...lo pero... viste en la tele porque ahí no estaba mirando al suelo... ¿eh? ...no, no, no, al suelo directamente, ¿eh? y me pasa pocas veces... ...porque yo, en fin, soy así de carácter un poco más frío, pero... Pero es que claro, después de haber ese gol inesperado, que íbamos uno menos, ¿quién que ibas a decirnos? Que, que nos íbamos a llevar tres puntos de allá, que lo hubiéramos perdido en la, en la, en la prolongación, hubiera sido un palo mejor. Sí, sí. Bueno, yo, en primer lugar, muchas gracias por venir, Manolo, por, sí, por, por ser la, la, tu primera visita a este, a este gran programa de, de un ilustre no escritor como Manolo Quieras, sí, secretario sí. de la asociación. Eh, sí, yo los seguí por la por la conexión, ¿no? Que hicieron en YouTube, no, la, el propio Valencia, que además me perdí la primera parte porque no me enteré que estaban retransmitiendo el partido hasta hasta el descanso. Y no, sí, sí, yo yo lo pasé fatal. No me quiero ni imaginar lo que debió ser estar allí, ¿no? Porque además el Valencia obviamente apretó, apretó en el, los últimos minutos porque iba perdiendo y porque estaban jugando en casa y también porque estaban con uno más. O sea, no no tenemos que olvidarnos que, que el partido lo ganamos con uno más, con uno menos, ¿no? Jugando con diez. y sí que fue una un sufrimiento digamos mmm, bonito o de otro de otro carácter que, que por ejemplo el día del Peña Deportiva no porque el Peña Deportiva estábamos mmm, liando la parda no estábamos eh, metiendo la pata bien metida no y al final lo que hizo el gol fue salvarnos no en este caso no en este caso habíamos hecho bien los deberes habíamos hecho un gran partido y, y lo que estábamos es intentando guardar no todo lo bien luego la buena cosecha que habíamos hecho no y claro lo que lo que dice Manolo no hubiera sido injusto que después de todo el trabajo pues al final ya en el último minuto en el arreón de ellos se nos hubieran escapado dos puntos no afortunadamente no fue así y además un partido que tuvo muchísima polémica con el tema del árbitro no allí la gente estaba muy nerviosa me incluyo yo porque la verdad es que desde allí parecía que la actuación del árbitro estaba siendo muy mala ¿tú cómo lo viste David? bueno yo eh, a ver yo vi la segunda parte como te digo por YouTube y luego la primera sí que la he podido ver las jugadas en principales repetidas lo que pasa es que la, la conexión que puso el Valencia era bastante mala era un poco lejana y sin repeticiones ni nada solamente había una cámara en toda la ciudad deportiva tampoco es que se viera muy bien el primer el penalti que, que reclama el Hércules por mano de un defensa yo no tengo juicios para yo si tuviera que arriesgarme creo que sí que lo pitaría pero te lo digo como que te dice cualquier cosa porque no, no estoy muy seguro la, la expulsión que reclama el Hércules a mí me parece una segunda amarilla bastante clara, ahí sí que creo que que se nos perjudica ¿no? y, perdón Y luego, eh, bueno, es verdad que fue un partido bastante tenso, fue un partido mmm, como complicado para el árbitro, se ha discutido también bastante la expulsión de Gaspar, yo lo de Gaspar mmm, creo que es más piscinazo que tropiezo, por lo tanto creo que ahí la amarilla sí que puede estar justificada, entonces mmm, yo creo que lo que más puede quejarse el Hércules es de, de esa expulsión que le perdonan al Valencia, Por, porque esa sí que es fragante, no no es como la de Gaspar o el penalti que pueden ser dudosos a mí esa sí que me parece muy clara no yo creo que esa sí que es una expulsión clara las otras dos son dudosas, son interpretables y yo ahí siempre daría el beneficio de la duda al árbitro Bueno, yo creo que en la ocasión de, de la expulsión de Gaspar yo pienso que era innecesaria, ¿no? llevando ya una tarjeta amarilla eh, dejas un partido que estaba siendo muy igualado, incluso yo diría que el Hércules estaba apretando mucho y estaba siendo superior lo dejas en inferioridad en inferioridad perdón numérica y le destrozas el partido suerte que apretaron y, y conseguimos llevarnos la victoria sí, tía, pero, pero luego criticamos pero parte partido luego criticamos que los árbitros eh. no son valientes porque no se atreven a sacar una segunda amarilla cuando lo merece un jugador cuando ya tiene una primera no hombre yo no creo que el error sea ese quizás sí que sea un error comparativo no perdonar la expulsión al Valencia en la primera parte y luego si expulsar al Hércules el, el, el, por eso por una una tontería como esa no pero claro el error no es la acción de Gaspar no el error es anterior es lo del lo del Valencia no digamos que dos errores no significan un acierto al revés eh, yo creo que esta esa expulsión sí que está bien hecha Yo eh, puedo hablar, ¿verdad? O sea, a lo, cuando <risas> quieras Por favor. No, me, me sabe muy mal hablar de los árbitros No me gusta para nada Pero estoy un poco con Miriam ¿eh? Yo creo que el árbitro eh, tiene que tener mano izquierda Tiene que interpretar el reglamento Porque claro, si se ciña el reglamento Acabaríamos muchos partidos con ocho. sí, sí Y efectivamente Gaspar se equivoca ...pero es cierto que no protesta... ...que enseguida se levanta, en fin... ...que es una acción, que hay cierto contacto... ...que no suena con piscinazo de esos descarados... ...no, no, tampoco es eso, tampoco es eso... ...entonces yo creo que el árbitro podría haber dejado... ...haber toreado la cosa de otra manera... ¿eh? ...porque si, lo demás son complicaciones... ...es dejar el, el, el equipo eh, con uno menos... ...es mm, romper el partido... ...provocar que se genere incluso pues... Eh, ...cierta polémica que es innecesaria... ...no sé, yo desde luego creo que en lugar de estar... Es muy difícil, Les repito, pitar es muy difícil, pero estando en el lugar del árbitro no hubiera sacado esa segunda amarilla. Yo, fíjate, es que me pongo en la piel del árbitro, a mí me molestaría más que me intenten engañar en una piscina que un agarrón y tal, de estos que te hay en todos los corners, que como tú bien dices, Manolos si se pitaran todos esos agarrones, habían... Cinco expulsados, siete penaltis y, y tal, ¿no? Y una cosa, David, tú lo viste en la tele, me has dicho, esto el... el yo tuve, yo sí, en la me, conexión Me que quedé, todo, ¿no? no sé si miré en el campo, yo desde luego desde la grada, el, digo la posible mano en el, en el disparo. Cuando el gol, ¿no? Cuando el, sí, ya, ya lo he comentado, es que... Mmm, bueno, pongo, cuando no-gol... Cuando, cuando el cuando... logo del Valencia, dices. No, no, no. Cuando Carlos chuta... Sí, la primera parte. Ah, ¿no? vale, sí, no, no, no. Pensaba que... Yo, vale, no lo, no, lo comenté hace un rato que que es que a mí, yo, a mí personalmente, si me tuviera que jugar, sí que pienso que es mano ¿Verdad? Pero, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que la conexión del Valencia era muy mala y encima sin repeticiones, ni cámaras eh, cercanas al campo y tal. Entonces, yo tampoco me atrevo a poner la mano en el fuego, ¿sabes? Pero sí que me da la sensación. Sí, no sé, es que no sé de qué ocasión sí, estáis eh, hablando. ¿Era aquí a la izquierda? Sí, cuando en la primera parte... Después del empate de ellos, uh -huh. que tenemos dos ocasiones seguidas... Así que parece que la saca con la mano Eso, justo de sí. dentro, ¿no? El gol fantasma, sí, sí. sí. A ver, yo no, no, no me puedo mojar. Sí que alrededor estaban diciendo que sí que, sí que había sido mano, pero... yo es que es una cosa rara porque no, lo he visto en la tele lo he visto en el campo y todavía no lo tengo claro pero sí, yo apostaría por, es, es duda, o sea, que fue mano. por eso yo tampoco achacaría demasiado al árbitro no una jugada tan complicada no, no. ¿no? igual que la, la expulsión que le perdonó al Valencia sí que creo que es un error bastante grave esa mano en fin yo sí que la creo que es mano pero tampoco pongo pongo la mano en el fuego ¿no? por esa mano en definitiva, la, la conclusión que, que saco de este partido es que el Hércules ha sabido ganar un encuentro muy complicado cosa que hacía tiempo que no, que no le veía porque el Hércules ganaba partidos complicados pero porque se los complicaba el mismo ¿no? porque, <risa> lo que pasaba <risa> últimamente, ¿no? que partidos bastante asequibles en casa no nos no, los, los empatábamos hasta el final y al final teníamos que recurrir a la épica ¿no? al milagro, el último minuto de córner, de falta y tal, ¿no? en este caso no, en este caso el Hércules sí hace los deberes ¿no? desde, desde a buena hora y además eh, sabe jugar con 11, sabe jugar con 10, en un campo bastante complicado y contra un rival difícil, ¿no? Un rival al que no le hemos ganado muy fácilmente en los últimos años, ¿no? Y hombre, yo sí que veo un salto competitivo importante. Yo recuerdo aquellos partidos que consiguieron el campo del Cornellá, en el Ebro y tal, eran partidos en los que como mucho hacíamos una ocasión y media en todo el partido, ¿no? Y claro, sí que veo yo que este esos partidos tenía que pasar casi un milagro divino, ¿no? Para que lo ganásemos, que tuviéramos mucho acierto en la única que teníamos y que no, ellos no hicieran ningún gol en las que tenían. En cambio, del Valencia, pienso que, que en circunstancias normales, jugando así el Hércules habría ganado eh, la mayoría ¿no? de los partidos, ¿no? De, de, en 90 de cada 100 partidos así entonces, oye, pues esto sí que es un equipo campeón no, esto sí que es un equipo competitivo, ¿no? un equipo que de verdad me, me aspira posibilidades de que, de que puede llegar a ascender el anterior desde luego, ¿no? la verdad que el fútbol es maravilloso ¿eh? porque hace tres semanas quién nos iba a decir que vamos a estar con... sí, sí nadie sí. nadie y, y hay que tirar un capote a este hombre a, a Barragán porque es muy difícil coger a un equipo imprimirle tu sello y que se note sí, tan pronto sí, y sí que parece sobre que... todo el cambio de actitud sí eh, porque, porque, porque mucho. tampoco es que el juego haya mejorado una barbaridad una locura y eso pero sí que se le vega al equipo que de verdad es un equipo que no salen a ver qué pasa no como pasaba antes Sí, desde luego el partido del domingo fue bastante, bastante bueno en relación sobre todo a los anteriores. ¿eh? Yo creo que te, efectivamente todavía hay mucha margen de mejora. Pero claro, comparas el partido el domingo con lo que habíamos visto hasta entonces, sí, desde luego, sí. y es un nuevo, parece otro, parece otro otra, equipo, otra, otra de, plantilla. Incluso, algo. Otro deporte, ¿no? <risa> <risa> incluso, fíjate, el, el día del, del Peña Deportiva o del Peralada ganamos esos partidos no en el final, sí. y salimos todos medio cabreados diciendo, madre mía, hoy hemos ganado por los pelos y tal. ¿El día del la de Baleares pasa exactamente lo mismo? Pero salimos contentos porque de verdad el equipo se lo ha currado, de verdad el equipo tuvo ocasiones y tal. Es verdad que tuvo tramos malos, pero sí que se le ve a un equipo que dice: Bueno, es que jugando así vamos a ganar normalmente, ¿no? Y, y, y claro, son sensaciones que el equipo antes no transmitía incluso cuando ganaba. ¿eh? Y ahora sí que se le ve que dices: De verdad es que ahora podemos competir Dan ganas de que venga el Mallorca aquí, que venga el Elche, que venga el Villarreal Bet. Ahora dan ganas de jugar contra todo lo bueno porque bueno, es que de verdad ahora podemos ganarles. ¿eh? Sí, además son dinámicas, el fútbol son dinámicas y precisamente el cambio de entrenador. ...cuando se, se intenta un cambio en precisamente por eso... ...para intentar coger la ola buena, ¿eh? que muchas veces no pasa... ...pero en este caso parece que, que sí, que efectivamente nos hemos agarrado a esa ola... ...que Claudia va da con la tecla... ...que los a son propicios, que metemos goles en los últimos minutos... ...y que de momento estamos ahí... ...y la dinámica es tan buena que yo, pues fíjate que a pesar de las bajas que tenemos... ...soy optimista de cara al domingo... Mm. ...pienso que vamos a hacer un buen equipo, sí. o sea, un buen partido... Y, y vamos, que vamos a ganar. Estoy y convencido. Luego, luego analizaremos a, al Atlético Saguntino, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo este partido y viendo la racha que llevamos y viendo el cambio de actitud y el cambio de juego, aunque dices que no se nota mucho, pero sí que es verdad que, que se nota bastante, sobre todo. Eh, es lo que dijimos la semana pasada, que se ganan los partidos en los últimos minutos, pero porque en los últimos minutos se sigue buscando ese gol, ¿no? Y es algo muy importante. que Miriam, yo más que, que en estilo de juego, de que se haya notado que de repente ahora empecemos a hacer jugadas, paredes, tacones y tal, que eso no, no lo veo así. sí sí que veo que el hércules sabe a lo que quiere jugar no sí que veo que el hércules tiene un mayor control sobre lo que está pasando sobre el partido que antes no que antes salíamos un poco bueno pues a ver qué pasa no a ver si el otro equipo mete la pata a ver si ganamos por el hecho de ser el hércules por inercia y tal y ahora por lo menos al equipo se le ve un plan no y oye es que los equipos ganadores son, se distinguen por eso ¿eh? Sí y bueno hablando de equipos ganadores vamos a, a pasar a nuestros cachorros como tú los llamas de, del Hércules B que han vuelto a ganar este caso en Pinoso por 0-3 y bueno tú sabes que los contactos que tenemos no con estos chicos nos cuentan siempre cómo van los partidos uh -huh. por si no podemos ir a verlos y bueno pues os cuento un poquito lo que me han comentado los herculanos la verdad es que tuvieron controlado el partido bastante bien pero apenas creaban ocasiones hasta que en el minuto 20 de la primera parte Petja, nuestro querido Petja, hizo el, el primer gol en el minuto Minuto 70, de nuevo aparece Pez, ya y anota el 0-2, y a partir de ese gol, la verdad es que el Hércules parece que se dedicó a controlar bastante el partido. El Pinoso, eh, antes del gol, sí que tuvo un par de, de ocasiones, pero tras el gol, pues apenas inquietaba, inquietaba perdón, a los nuestros. Y en el minuto 83, Tadeo, que salió en la segunda parte, hizo un golazo, que por cierto hemos visto en Twitter, ¿no? Lo quería comentar. Sí, no, no, que te iba a decir, lo he visto en Twitter y de verdad que salto pega este hombre. Hay que de, seguirlo de cerca, ¿eh? Hace, Portillo, hace. Portillo Ataló. hace un golazo de cabeza, así que bueno, pues gran victoria de, de estos chicos tres puntos más que se suben a la clasificación, y bueno, pues se mantienen líderes con 27 puntos, cinco más que el torre vieja que va segundo, así que pues vamos de alegría en alegría con estos chicos, y, y también traes tú noticias de, del resto de la cantera, ¿no? Pues sí, pues sí la verdad es que muy buena pinta, ¿eh? Hércules B ¿no? y además me alegro mucho de que Peña siga metiendo goles, ¿no? Porque es un jugador al que creo que le, le tenemos Has bastante. dicho peña. Peña. Peña. peña peña, peña No, Peña ya lo que le faltaba, ay, ¿eh? Ay, jugar ay, en <ríe> Pues sí, me alegro mucho que Peña sea importante Porque claro, evidentemente no todos los días puede estar convocado en el primer equipo Y me alegro de cuando tiene que cumplir con el filial también sea importante y marque Y sí, bueno, pues me preguntabas por el resto de equipos La verdad es que tengo buenas noticias por parte del juvenil ¿no? El juvenil estaba teniendo una temporada bastante más complicada Sabes que está en categoría nacional, ¿no? que está en una división difícil Y bueno, pues eh, ganó eh, Y por primera vez en la temporada sale del descenso Le ganamos 1-0 al Levante eh, Te estoy hablando, por supuesto, del juvenil A, ¿no? del primer equipo Y bueno, el Levante este venía como cuarto, de manera que fue un partido complicado y, y salimos del descenso, así que bueno, pues bastante bien, ¿no? Buena, buena pinta, parece que el juvenil A va, va más. ¿no? Respecto al juvenil B, está teniendo otra temporada prácticamente inmaculada, irreprochable, eh, sigue líder, en este, este fin de semana no ganó, pero tampoco perdió, de manera que mantiene el invicto. Eh, jugaba contra el Lacrosse Babel y el partido acabó con 2-2, de manera que siguen líderes y tienen 5 puntos de ventaja sobre el segundo. Respecto al cadete y al infantil, aquí ya no traigo tan buenas noticias. Esta creo que os va a escocer un poquito, pero bueno, hay que, hay que decirlo. Porque sabéis que el cadete y el infantil siempre juegan contra el mismo equipo, tienen el mismo calendario. Y este fin de semana jugábamos contra el Elche, precisamente, y jugábamos allí, en Elche. Y bueno, pues la verdad es que perdimos los dos partidos. Bueno. Tenemos que decirlo. No va a salir todo bien, ¿no? Es complicado, ¿no? Que todos nuestros equipos ganen. El, el Hércules cadete perdió 2-0 ante, ante el Elche y el infantil perdió 1-0 también ante el Elche, el, el cadete está en una situación un poco más complicada porque sí que está en los puestos de abajo, sin embargo el infantil se podía permitir perfectamente esta derrota porque van sextos, así que tampoco van nada mal los, los chicos, de, los más pequeños cachorros del Hércules. Muy bien, y bueno, pues quien también ha jugado ha sido el Iraklis, así que cuéntanos a ver cómo ha ido este finde. Sí, el Iraklis tenía hoy un compromiso bastante complicado porque jugaba contra el filial de la Nucía, y es un candidato al ascenso y además jugaba fuera, ¿vale? Y bueno, pues no hubo sorpresa a pesar de que estuvo cerca de verla, porque la primera gran ocasión del partido la tuvo el Iraklis, la tuvo Pedro, pero el balón se fue al larguero, desgraciadamente. Y bueno, pues a partir de ahí ya el, el equipo de la Anucia consiguió encarrilar el partido, acabó 2-0. Vale, acabó ganando 2-0 a la Anuncia, que como te digo es uno de los eh, principales candidatos, pero el próximo domingo tienen partido, partido importante porque este sí que es un equipo de, de su liga, aparte de que no deja de ser un, un derbi ¿no? alicantino desde ¿no? De la ciudad, juega contra el histórico Sporting Plaza de Argel, el, el, el, el, el equipo histórico no de Alicante, ¿no? Y juegan el domingo a las 4 y además en, en juegan fuera, en Divina Pastora, en el campo del Sporting eh, eh, Plaza Argel, así que bueno todos los eh, eh, simpatizantes, no tanto de Iraklis como del Hércules, como de la Asociación Herculanos, porque no hay que dejar de recordar que este equipo lo patrocina la Asociación Herculanos, tienen ahí esa cita, domingo a las 4, les da tiempo luego ir al Hércules, eh, Sporting Plaza Argel, Iraklis. Bueno, pues eh, antes de seguir con varias noticias que nos traes de la Asociación de Herculanos, sé que tienes un sitio que vas a recomendarnos tanto a Manolo como a mí y a todos nuestros salientes, así que adelante. Pues sí, sí, creo que ya todos saben, ¿no? Que qué sitio sí, es porque, bueno... Mira qué sonrisa les sale. <risa> <Sí>. <risa> Efectivamente, porque es un sitio que me encanta tanto por el buen producto como por, por la amistad, ¿no? Que me une con, con la gente que está aquí. Estamos hablando de la Cafetería Panadería Saloc, la Cafetería Panadería Saloc está en San Blas, en la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, y bueno, pues eh, como sabes Miriam, como sabes Manolo, pues allí se puede desayunar, se puede almorzar, se puede comer, se puede merendar, allí te puedes pasar todo el día, que alimentar, te van a alimentar bien. Pero es que la compañía es todavía mejor, porque la compañía es el dueño precisamente de Topper 2, el antiguo jugador del Hércules, y bueno, pues la madre, Ana, la madre de un antiguo compañero mío del colegio, así que te puedes imaginar lo, Como en casa. el cariño que efectivamente ¿no? que le tengo a este, a este lugar. Bueno, las comidas son caseras, también es panadería, bollería, ¿vale? Puedes comprar eh, tanto el pan, pan gallego, pan, la barra de pan del día, ¿no? Como también puedes comprar todo tipo de bollería, empanadi, empanadillas, etcétera. También puedes tomarte un café, tienen café de primera calidad, productos por supuesto siempre caseros y de primera calidad. Y está en San Blas, está en San Blas, muy cerquita de, de, además del Rico Pérez, que es un sitio ideal, día los días que he al Hercules y tal, pues te vas a ir a tomarte el aperitivo, la comida, luego ya vas para ¿no? <risa> Está abierta además todos los días del año, los 365, que no está mal el curry que se pega a esta gente, ¿eh? y está, como bien decía, en San Blas, en la calle Padre del Carrero de los Ríos, número 26, cafetería-panadería salón Muy bien, pues muchas gracias. Anotamos la dirección y seguro que nos pasamos por allí muy prontito. Y, y bueno, pues seguimos con las noticias de la asociación de Herculanos, que nos traes unas cuantas. Pues sí, sí. La verdad es que sí. Estamos muy contentos, Manolo. Esta esta semana porque le vamos a tenemos organizado un homenaje a un mito, a un auténtico histórico del Hércules, con el que precisamente yo almorcé recientemente en Chaloc, de, dicho sea de paso. Estoy hablando de Carmelo Juliano, el mítico central, ¿no?, de los años 70, de la mejor época, la época dorada del Hércules, aquellos ocho años seguidos, ¿no?, que estuvimos en Primera División, ¿quién los pillara, no?, hoy en día. Pues sí, el, el, mítico, el mítico central argentino... Eh, Eh, le vamos a hacer un homenaje Organizado por la Asociación Herculanos Al que además se puede apuntar cualquiera Cualquier simpatizante, no hace falta que sea ni siquiera asociado Puede venir, será el mismo domingo Que juega el Hércules Contra el hércules eh, contra el Atlético Saguntino A la hora de comer, es decir, antes del partido sí. El sitio es el restaurante Castel Que está muy cerquita del campo también En Doctor Marañón Número 8, que bueno, viene a ser el descampado Que está cerca del, del Rico Pérez En el, la zona del Polígono ¿no? Donde está el Mercadillo de Teulada Y, y bueno pues eh, será un homenaje entre amigos no entre admiradores no del del gran juliano ¿no? del gran seriz al que manolo le, de hecho le dedica unas cuantas páginas en su libro en el libro de la cabeza negra demostrando ¿no? el cariño que le tienes a este hombre sí es que para mí juliano bueno iba a decir fue es un, un mito no ha sido mi ídolo siempre desde pequeñito sí desde luego eh, y yo lo del serie por cierto Porque yo lo de serie lo asociaba a mi tío, mi tío, claro, lo llamaba de serie. Uh -huh. Pero es cierto que este apelativo, este mote, lo he oído por ahí a alguna persona más. O sea, que se ve que sí que era conocido. Bueno, tú sabes que los argentinos destacan por la de motes que tienen, ¿no? Sí, y, sí. Y, bueno, el, el ¿Sabes a quién se lo oí, perdona? A, a Minguella. ¿Conociste a Minguella? Ah, el del Barça, sí. Que estuvo uh -huh. aquí en aquella época de los, de sí, la, sí, de sí, los sí. 70 que comentabas, estuvo, fue ah, director. Sí, Y en una entrevista que conté con Tony Cabot en el planeta sí, de Hércules. Sí, sí, sí. No eh, sé sea, qué. ...a cuento de qué... ...pero en fin... Le, ...hablando de Juliano... ...en propio Minguella... ...hablo el sheriff... ...y yo mira... Sí, sí. ...pero este era amigo de mi tía. No. <risa> pues que lo de Serif era una cosa más popular bueno. Le tengo que preguntar a Juanjo, mira, qué, por cierto Bueno, Juanjo Chacón. bueno el, el mítico Luego vamos a hablar de, de Carmelo Yuliano Vamos a repasar su trayectoria, pero el mítico El típico apodo que tenía era Pocho no El Pocho, el Pocho juliano ¿no? Pero sí, bueno, también en lo del Cherif es verdad que yo lo leí en tu libro y, y Pero no sabía que era un apodo popular Yo pensaba que era algo también de tuyo, no de, sí, de tu tío No, no, no lo sé ¿eh? Y, yo, yo y te... bueno, pues sí que es verdad que, que nos hace mucha ilusión Porque ya es el segundo homenaje que organizamos no La Asociación Herculanos, hace unos meses también organizamos ...realizamos uno a Dante Sanabria, ¿no? Que marcó aquel mítico gol, ¿no? Que nos salvó, ¿no? En el Bernabéu, ¿no? De, de descender a segunda... ...pero claro, por mucha admiración que tengamos a, a Sanabria... Um, Carmelo Juniano ha sido mucho más para, para el Hércules, ¿no? Ahora repasaremos su trayectoria... ...entonces, um, es verdad que Sanabria, pues... vive en Argentina, estaba aquí, estuvo aquí durante un breve periodo de tiempo y por eso aprovechamos para hacer el homenaje, ¿no? Pero yo creo que nos hace incluso, y en la misma ilusión o más, ¿no? Eh, homenajear, ¿no? A todo un mito, ¿no? Del Hércules que estuvo defendiendo nuestra camiseta, ¿no? Y también que, que como decimos, pues estuvimos ocho temporadas seguidas ¿no? en, en Primera División. Sí. Pero no es lo único, pero no es lo único de la Asociación curanos porque resulta que el martes que viene <coughs> hemos organizado un, un coloquio, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? Una mesa redonda, ¿no, Manolo? Bueno, el nombre en sí es mesa redonda, el, el nombre Aunque ha anunciado en mesa redonda Y bueno pues el protagonista de esa mesa redonda Va a ser Manuel Illeca sí. Va a ser Manuel Illeca eh, Uno de los mm, personalidades más importantes ¿no? del, de, del Hércules por el tema institucional no Por el tema del Instituto eh, Valenciano de Finanzas Lo diré bien sí. Y uno de los hombres clave ¿no? del futuro institucional Que pueda tener el Hércules Entonces hemos pensado que bueno pues que sería muy muy una oportunidad muy buena eh, que los asociados de la asociación húngara nos pudieran preguntarle no sus inquietudes pudieran preguntarle lo que les preocupe no o lo que o lo que quieran del Hércules entonces pues por eso el, le hemos citado el martes que viene a las 8 y, a las ocho y cuarto de la noche en el local de la asociación de veteranos del Hércules que está en San Blas en la calle Adolfo Muñoz ¿no? muy cerquita de Chaló está muy cerquita de Chaló <risa> Entonces, eh, pues eh, nada, va a ser simplemente eso, un coloquio y una mesa redonda. Además, Illoeca precisamente no se caracteriza por esconderse, si no, no hubiera aceptado este, este, esta invitación. Illoeca es de los que responde a todo. Y bueno, pues queremos que, que, que, que todos los, los eh, asociados de la Asociación ¿no? que tengan preguntas incógnitas acerca del futuro institucional de Hércules, que se acerquen y, y eh, hablemos con todos con, con Illoeca. Como digo, esto será el martes a las 8 y cuarto en el local de la Asociación de, de Veteranos del Hércules en la avenida Adolfo Muñoz, ¿no? en San Blas. Sí, y este es un acto, lo has dicho, ¿eh? pero bueno, lo, lo, lo repito, que es solo para los asociados, ¿eh? sí. por, por motivos de aforo, entre otras cosas. Y de hecho de hecho hay que, hay que reservar, para tanto para lo del homenaje a Juliano, que en este caso en, en el tema de Juliano la, la comida homenaje sí que es abierta a todo el mundo, a todos los herculanos, como en el charla de coloquio de, de, de Yueca, es, eh, hay que, es conveniente, es... Es obligatorio reservar sobre todo por temas de aforo, ¿no? Para que luego no, no, no llenemos el local y se pueda respirar, ¿no? Entonces es necesario mandar simplemente un email a la asociación Herculanos para confirmar la asistencia, ¿vale? La dirección la, la digo aquí, es herculanos2005 gmail.com herculanos2005 gmail.com ¿vale? Y bueno, pues todo quien quiera interesado ¿no? en, en ir tanto a uno como a otro, como incluso los dos, pues, pues ahí estaremos. Yo, si me permites, a, a propósito de esto de los homenajes, los homenajes es una idea muy buena de la asociación, eh, pero tiene alguna pequeña pega. Una pequeña pega es que hay mucha gente que se merece el homenaje. Eh, lo digo porque eh, por, lo de Sanabria salió, porque casualmente Sanabria, como sabéis, vive en Argentina y casualmente iba a hacer un viaje a España y entonces surgió la, la oportunidad de hacer el homenaje, porque evidentemente aquí sería muy difícil. Poner en algún rank, en alguna clasificación, quién merece más. Sí, homenaje. desde luego, desde luego, no, Alemán Mangros, como bien sabes, somos un club casi centenario. pero claro, aquí, gente para homenajear, tenemos. Quiero decir, sí, ¿no? lo digo por lo que, o sea, la, la, la, la idea de la asociación es seguir con esto y, evidentemente, van a haber muchos más homenajeados. ¿eh? Hay mucha gente que se lo merece y, y paciencia y tranquilidad a todo el mundo. <risa> a, todos se tocará. A, todo el mundo a todo el que lo merezca le tocará. Y, de, <risa> no está y claro. efectivamente, está teniendo mucho éxito lo de Juliano, ya tenemos 30 personas confirmadas. A su asistencia... Eh, ...y como ha dicho muy bien David... ...basta con le enviar un correo... ...a mm -hmm. arbulanos2005... gmail.com... ...y ya sea se asociado o no... Puedes participar en el homenaje. Sí. Que, que el homenaje simplemente es comer con Juliano y de, una vez acabada la comida sí sí, que haremos una tertulia, como hicimos el día de Sanabria. Justo, con, se hace un pequeño diálogo con el invitado. Le pasaremos su trayectoria. Eso, es, se cuentan muy guitarras, es realmente el momento. Seguramente de, algún regalito le dará también. Exactamente, ¿no? ahí es cuando se hace <risas> la gente las fotos, está muy chulo, ¿no? Y ya tenemos tiempo hasta las seis, porque el partido quita a las seis. Sí, re, sí, El homenaje, no sé si lo hemos dicho, es a las dos menos cuarto. de la tarde... en Castel. En el restaurante Castel. Y bueno, pues Hablando de regalitos, también que hay que hablar de lotería, <ríe> también hay que hablar de lotería porque, bueno, todos queremos tener una muy feliz Navidad y todo el mundo sabemos que contra más regalos tengamos y más eh, dinero tengamos en el bolsillo, más feliz va a ser la Navidad. <ríe> Así que bueno, pues eh, si alguien está interesado en hacerse rico, yo desde luego sí. En la asociación, bueno, ya tenemos lotería, tenemos número, es el 69.864, y mil ochocientos y ocho y bueno, pues para adquirir un, una papeleta tenemos papeletas a seis euros, juegas cinco, de los de los, por lo tanto, te pilla, te, te pides un buen pellizco, eh, si toca uno de los grandes premios. Eh, es tan fácil como eh, mandar también un email a la, a la a la dirección que hemos dado antes herculanos 2005gmailcom e incluso hemos habilitado varios puntos de venta que luego en el Twitter en la dirección er, arroba y punto, pondremos que son varios establecimientos repartidos por todo Alicante e incluso San Vicente donde se puede donde se puede adquirir eh, lotería Si tienes un negocio y estás interesado en vender lotería, vender papeletas en tus negocios, puedes pillar tacos de 25, de 50 papeletas, pues eh, nos lo puedes decir también. Incluso te regalaremos un bonito cartel, ¿no? Para, para anunciar, ¿no? Y, y promocionar, ¿no? La, la lotería de Navidad, que tanto nos ilusiona a todos todos los años. Oye, ¿habéis visto el anuncio? ¿Por qué ha salido? ha no salido, no? no, lo no visto. Sí, sí, ah, sí, sí, hasta, sí. pues yo me lo he, he perdido. Visto. Y me ha sorprendido. ¿Te ¿verdad? ha gustado? Sí. Es la no pues, sabía. Sí. Yo. ¿Está chulo, mola? A ver, cuenta, cuenta que yo no lo he visto ah, ¿no lo habéis visto? no, no eh, lo, lo, lo he oído en la radio el que... cuento no tiene... Bueno, bueno. bueno va como de un chico que se enamora de una chica que parece ser extraterrestre pero luego al final se queda en la tierra por amor Anda. y se conocen a raíz de que la chica está un poco desubicada y encuentra pues... la cola ¿no? de, de un sitio para comprar lotería y el chico uh -huh. está allí y se miran y se enamoran yo eso lo he y luego visto... coinciden allí porque al chico le toca el, el gordo que compró un décimo para él y uno ah. para ella y se encuentran allí en la cola y nada yo, yo eso lo he, he visto, visto en alguna película ¿no? lo, de que me enamoro, lo de que me enamoro de un marciano y el marciano se queda en la tierra yo ¿eh? nunca lo he visto, eso, pero, eso no es nuevo, ¿eh? pero está bonito Está bonito. Pero escucha, Miriam me han dicho que hay una versión extendida que son 20 minutos. Ahora, sí yo no lo sí, he visto, yo sí, sí. he visto el de 3 minutos y que pico hay, Que hay un corto de Amenabar de 20 minutos. Pues y mira, después como... de ahí se han sacado los bueno, bueno. es que anuncios. Cuando película... llegue a casa ya se. No me que sorprende, bueno, las películas de Amenabar no son precisamente sí. breves. ¿eh? Sí, sí, ese no. hombre tiene, tiene el rollo por La verdad de... es que está bonito, pero no emocionante como otros que sí que no llega la larguinilla ahí ha estado a punto de, de caer. no Que no había comprado el décimo y luego se lo regalaba. Justo este que era como de animación, ¿no? Que era la fábrica la fábrica a mí me también. encantaba sí, es verdad no, la verdad es que normalmente se le ocurre al gobierno pero fíjate, está bien esta está muy bien sí, sí, con lo mal que lo suele hacer el gobierno normalmente y para el anuncio se le ocurre bastante hombre, <risa> el, el, el, el último que fue que pegó fuerte fue aquel de eh, el del bar eh, Santa sí. el, el del bar eh, el el un bar. café el, el del bar era muy ese, bonito sí, está sí muy, bien, está está muy bien. a ver si cuando vayamos a, a la cafetería Salón nos reciben allí con un café y el décimo premiado <risa> el no, no estaría nada mal eh no descartamos nada bueno, pues vamos a seguir vamos a seguir con nuestro hotel decimotercer programa de Hércules y punto se, se oye muy fuerte yo, no sé yo desde el desconocimiento sí. igual es lo normal sí. ah, lo puedo regular yo Coño. Ah, vale pues ya está lo bajo de aquí un poquito perfecto, perfecto, ahora sí ahora me oigo bueno pues aquí estamos aquí estamos un día más con, con esta sección ¿no? de historia con esta sección ¿no? que tan nostálgico nos pone todos los martes y bueno pues si, si recordáis Miriam Manolo, el último, el último programa nos quedamos en, en aquel Hércules de Primera División Que, que por fin había llegado a ¿no? Primera División en el año 36 ¿no? Después de muchos obstáculos en el camino Y hizo una te primera temporada muy digna Hizo un sexto puesto en su primera temporada en Primera División Y la verdad es que es un equipo que pintaba bastante bien ¿no? Tal y como Manolo relata en su libro Pero claro, se encontró con un imprevisto Algo que no se podía planificar ¿no? en, en ninguna planificación deportiva ¿no? ¿Sabéis lo que lo que pasó en el año 36, verdad? Pues estalló la Guerra Civil en España Y claro, pues evidentemente el fútbol se paralizó El fútbol se paralizó, pero no desde el principio, porque cuando sucede una guerra, sobre todo cuando a un gobierno le dan un golpe de estado, ¿no? como pasó en este caso, ¿no? y, y se monta una guerra, una reacción muy típica es que el gobierno intenta aparentar como que no pasa nada. ¿no? Y entonces, al principio sí que hubo un intento de seguir con el fútbol y de hecho se empezó a jugar el campeonato regional. El campeonato regional valenciano, de, de, Levante, de Levante y Murcia... se podía jugar porque eh, la, la zona republicana eh, estaba no en coincidía con la zona republicana, ¿no? con la zona en la que no había triunfado la, la sublevación, la, los, los que luego serían los franquistas. Entonces, en principio no, no había problema para suspender ese campeonato y siguió adelante. Pero claro, el Hércules se encontró con muchos impedimentos, ¿no? Para empezar, la mitad de la plantilla no estaba disponible, no estaba disponible. ...jugadores como Tatono o, o el portero José Pérez, el Chorro... ...resulta que, que estaban en el frente de guerra... ...eran canarios, el, el, el golpe de estado, la guerra les pilló en Canarias... ...y claro, le reclutaron al frente, encima con el otro bando, el bando nacional... ...y claro, lo último que podían era venirse aquí a Alicante... ...para ponerse a jugar al fútbol, ¿no? Eh, luego otro jugador como Mendizábal, ya no es que le reclutaran para el frente de guerra... ...es que incluso murió durante la guerra civil, ¿no? Fue en, un, en una acción de combate, era piloto y, y derribaron su avión... ...también el defensa Oriols. E incluso nos quedamos sin entrenador, porque como conté un día, si recordáis, sí, el aquí. entrenador del Hércules, un tal Manuel Suárez, era un conocido derechista, no era político ni nada, pero bueno, sí que era de ideología conservadora, y bueno, pues unos salvajes, no tuvieron otra cosa mejor que hacer que cogerle un día por el portal de Elche, meterle en una furgoneta y llevarle una coneta y pegarle un par de tiros, de manera que, bueno, de esa manera tan salvaje nos quedamos sin entrenador. e incluso un jugador muy importante en la anterior temporada, como había sido Alejandro Morera, que es el primer sudamericano, el primer extranjero, si no estoy mal informado, que jugó en el Hércules, estaba de vacaciones en, en Hungría, porque tenía varios amigos allí en Hungría, que de, de su anterior etapa en el Barça, y claro, lo último que hizo este hombre fue volver a España, claro, con la que estaba cayendo aquí, como a ver quién era la guapo que volvía, entonces este hombre nada, se quedó por allí por Hungría, luego se fue hacia su país otra vez, y claro, no volvió nunca a pisar en Alicante ni a volver a jugar con el Hércules. Pues bueno, aún así, con todos estos impedimentos, el Hércules empieza, ¿no? El, la, el campeonato regional. De porteros se ficha un portero nuevo, ya que no sabíamos que dos sin porteros. El portero que fichamos, a lo mejor hasta hasta lo adivináis y todo, es. os voy a dar una pista, era un Eldense. A ver, eh, futbolistas Eldenses que os suenen de, de, de la antigüedad. Pues, Pero no jugó Pérez, ¿no? sé. Sí, no, no No, Pérez estaba en Canarias y lo reclutaron para el frente. No, Entonces no. hubo que fichar un chico de el, ¿A que pues, no sabes qué, quién era? No, iba, ahora, no caigo ahora. ¿Te pico más? El, ah, el, el, el nombre del estadio del, del El señor Pepico Amaz mata es un apellido muy habitual en Elda. ¿eh? Pues Pepico más fue portero del Hércules Durante aquella temporada, no sé si sería bueno o malo Pero bueno, ahí estaba ¿no? y, y bueno, pues a pesar de que esta zona era una zona republicana Y el Hércules no tuvo que atravesar ningún frente de guerra ¿no? para, para jugar los partidos y tal Aún así fue muy complicado ¿no? Porque evidentemente las comunicaciones en la época de guerra eran, Estaban muy cortadas y eran muy peligrosas De hecho en, en noviembre hubo que suspender un partido contra el Murcia Porque ese mismo do, día antes de ese partido cayó un bombardeo sobre Alicante, un bombardeo militar, de casi ocho horas. O sea, pues imaginaros lo que debió ser aquello, ocho horas seguidas si cayendo bombas en Alicante. Luego se supo que había sido la aviación nazi. Entonces, claro, evidentemente ese partido tuvo que ser suspendido y se trasladó para después. Bueno, pues aún así, con todos esos impedimentos, el Hércules consigue un, yo creo que bastante meritorio segundo puesto en aquel campeonato regional que... que... Yo creo que está bastante bien y no lo gana porque los últimos dos partidos, cuando ya el equipo está más hecho polvo, los pierde. Si no, incluso podía, podíamos haberlo ganado. Y bueno, pues aquel fue ya la última competición que hubo en España, en, en esta zona de España y en general, hasta que termina la Guerra Civil, estamos hablando del año 39, ¿no? Por lo tanto, eh, el Hércules deja de existir como tal, deja de jugar al fútbol, ni siquiera partidos amistosos ni nada que se le parezca. desde 1900 desde finales de 1936 hasta el año 39 una pena porque como se estaba contando pues tenemos un equipo muy apañado un equipo que venía de ser sexto y un equipo que yo creo que estaba destinado a, a conseguir grandes cosas como veremos en siguientes programas ese equipo luego se vuelve a juntar vuelven a competir en primera división y tal pero claro ya eran tres años más viejos y hombre pues no fue lo mismo no quizás nos perdimos una gran generación en sus mejores años Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, hoy era obligado, ¿no? Sabéis que todos los martes repasamos la carrera de un histórico futbolista del Hércules. La semana pasada también era obligado a hablar de Paco Peña, ¿no? Porque había cumplido 300 partidos. Y claro, hoy Manolo Virián teníamos que hablar de Juli, ¿no? No podía ser otro que Carmelo Yuliano, el protagonista de esta sección. Ya que le vamos a hacer ese bonito homenaje el domingo, ¿no? Y bueno, pues, eh, ¿qué contar de Carmelo Lluniano? Carmelo Lluniano es argentino, como, como todos sabemos, su primer equipo fue el Independiente y la verdad es que no le fue nada mal, ahí en, en Argentina ganó una liga, dos Copas Libertadores, que son, como sabéis, son la Champions, ¿no? La Copa Europa de, de Sudamérica y llegó a ganar una Copa Intercontinental, ¿vale? Llegó a ser campeón del mundo. Es verdad que en aquella época era un crío todavía, era, era suplente pero bueno, no deja de ser un jugador importante, ¿no?, del equipo que, que que jugó muchos minutos. Y bueno, si estaba triunfando tanto en Argentina, ¿por qué se fue? Pues bueno, es una época un poco convulsa en Argentina, ¿vale? son los años los años 70, hubo varios varias eh, dictaduras, varios golpes militares en Argentina y tal, había un poco de caos en aquella época en el país y bueno pues eh, llegó a tener un conflicto, a sufrir un conflicto, una huelga de, que, que mermó mucho el fútbol argentino, los jugadores estuvieron mucho tiempo sin cobrar, el ficho por el Atalanta y, y creo que no llegó ni a debutar en el, en el, Atala en el Atalanta argentino, no en el italiano evidentemente. ¿Por eso? Porque no cobraba, los, los capitanes intentaron eh, negociar con, o chantajear ¿no? al equipo y tal, en fin, fue un rollo muy grande y, y Juliano llegó un momento que ya estaba deseando largarse a Europa, ¿no? porque ello era insostenible. Y bueno, pues eh, gracias a, a su amigo eh, Miguel Ángel Santoro, que fue el portero del Hércules en aquel, en aquel momento, ficha por por el Hércules, estamos hablando del año 74, si, si no recuerdo mal, el Hércules acababa de subir a primera división, Y, y bueno, José Rico Pérez, el entonces presidente del Hércules, le, le incorpora como parte de su proyecto para intentar formar un equipo que, que consiga la permanencia ¿no? en, en primera división, que era el objetivo. Juliano llega como... Juliano era central a todo esto, a la defensa, y, y bueno, eh, no puede debutar el primer partido la primera jornada porque todavía no tiene los papeles en regla, tiene que, que esperar hasta la segunda, y la segunda es nada más y nada menos que en el Bernabéu, contra el Real Madrid. ¿no? Ese partido Juliano todavía no es titular porque... el entrenador Arsenio Iglesias seguramente pensaba que aún no estaba en suficiente forma y tal pero resulta que se lesiona se lesiona a Pepín, que era extremo y, y bueno, pues íbamos perdiendo 2-0 ya en ese momento y se ve que Arsenio dice, Dios mío, no va a caer la de Cristo aquí voy a meter un defensa más para intentar que no nos caiga una goleada y tal bueno, pues en aquel partido resulta que con Juliano marcamos el 2-1 y pudimos ganar, empatarlo si no fuera porque nos robaron un penalti al final, <ríe> en los últimos minutos de manera que el debut de Juliano cae bastante de pie, no es bastante gracioso y bueno pues después lo que lo que todos sabemos no eh, tuvo un gran rendimiento le, en, en, en principio había fichado solamente por un año porque era un poco incógnita a ver cómo salía al final acabó renovó por cuatro más y cuando se le pasaron esos cuatro volvió a renovar por otros cuatro más no tuvo una serie de temporadas fantásticas se consolidó como como defensa central se convirtió en ídolo de mucha gente como de Manolo de su tío ¿no? mm. etcétera Y hasta que bueno, hasta que tuvo un, un, un gran problema, un punto de inflexión en su carrera, que fue la lección, vale Tuvo una, una dura lesión de ligamentos cruzados y lateral en un partido de Copa contra, contra el Cartagena. Lo lesionó un tal... Arango. Arango, sí, efectivamente lo no, Arango que, bueno, que, Hay que decirlo, ¿no? Porque esto, estos nombres hay que recordarlos también Sí, a mí se me ha quedado grabado <risa> Sí, hay que recordarlos para mal y Fue una entrada bastante criminal por lo visto Y bueno, pues eh, le dejó fuera del terreno de juego Durante una gran temporada Hasta el punto de que tuvo que operarse Tuvo que buscar a doctores extranjeros Tuvo que ir a Francia, operarse y tal Resulta que el especialista en esa lesión se acaba de morir El doctor Cabot se acaba de morir en España El, el doctor español fue el especialista en esto Hubo que buscar otro Total, que nunca llegó a recuperarse bien. Sí que volvió algunos partidos, jugó algunos minutos, algunas temporadas, con, causando gran expectación en Alicante, como os podéis imaginar y tal, pero no llegó a consolidarse y hubo un momento en el que él mismo ya fue honesto ¿no? con consigo mismo y dijo, no, me, me retiro porque no estoy bien, no estoy, estoy ocupando una plaza, estoy ocupando un sueldo del Hércules y no, y no estoy rindiendo. Y bueno, pues eh, su carrera mmm, terminó de esta manera así, tan negativa, tan oscura, pero mmm, pasó del, de, de la desilusión al éxito una vez más, porque se quedó como director deportivo, nada más eh, eh, retirarse, y resulta que consiguió un ascenso como director deportivo. El Hércules estaba ya en segunda, en aquella época, estamos hablando de la temporada temporada 84-85, y bueno, consigue formar un equipo que vuelve a extender otra vez el Hércules a primera división. Y, y bueno pues a pesar de, de este gran éxito eh, poco después sale del equipo debido a que bueno tuvo varios enfrentamientos tuvo mmm, desavenencias con el presidente que estaba por ahí entonces que ya no era José Rico Pérez, si habláis con Juliano a Rico Pérez siempre lo pone de maravilla no siempre lo pone por las nubes pero no tanto al siguiente que fue Torregrosa y con el que se ve que tuvo sus más y sus menos ¿no? entonces pues bueno eh, así acaba la, la carrera de, de, de Juliano tanto en el Hercuris como en el fútbol porque mmm, al final yo creo que ...que Juliano se hizo tan alicantino como nosotros... ...y ya no quiso buscar otras ofertas, otros sitios... ...de hecho se quedó viviendo en Alicante... ...también tenía familia aquí, tenía un par de hijos y tal... ...montó un negocio de pizzas... ...montó una, una serie de pizzerías... Y bueno, pues ya toda la vida se quedó en, en Alicante, volvió hace unos poquitos años otra vez a la cantera del Hércules, a ayudar a la cantera y tal, pero bueno, como pasa siempre últimamente con el Hércules, que parece que esta directiva tiene como una capacidad innata de enfadar y pelearse con todos los antiguos históricos futbolistas, pues una vez más salió escaldado otro, otro futbolista más que salió escaldado, y al final pues eh, bueno, pues estuvo un tiempecillo, no sé si fue una temporada o dos, y desde entonces pues ya se encuentra jubilado, que también el hombre tiene una edad y ya se ha currado durante toda su vida y ya merece estar, estar jubilado, ¿no? Y bueno, pues esa es la, la trayectoria de Giuliano, que es verdad que tiene claros oscuros, no sobre todo por temas de lesiones y tal, pero lo que es el, la época futbolística, lo que es el tiempo en el que las lesiones lo respetaron y pudo, y pudo jugar... Es, yo creo que absolutamente irreprochable, ¿no? Todos son éxitos, no defiende nunca, gana títulos en, en Argentina, aquí en, está muchas temporadas en Primera División, e incluso como director deportivo consigue ascender al Hércules otra vez a Primera División, así que pues, qué mínimo, ¿no? Es un mito, ¿no? Y qué mínimo que hacerle un comido homenaje, sí. mucho más habría que hacerle, pero qué mínimo que oye que, que acordarse de él, ¿no? Hombre, hay un detalle, David, perdona que te corte, que, que sí que me gustaría que más tarde más temprano se arreglase, y es el, el famoso... el famoso, lo, lo de la famosa Puerta 5, ¿eh? mm. que es, como sabéis está mm. dedicada a que sí que en paz descanse, también se lo merece, por cierto pero claro, que, que a Carmelo Héctor Giuliano no tenga un, un mm. recuerdo en esa Puerta 5 que fue el número que lució él, sí. tantos años pero... me parece un, mm. un detalle muy feo que, que entre todos, sí. no sé de qué manera exactamente, pero entre todos tenemos que solucionar Además, Giuliano es, tiene que volver al problema es que un día hablaremos de él, porque fue un Un jugador muy importante del Hércules y sí, es innegable eso, pero yo creo que Juliano lo fue todavía más. ¿no? Sí. Juliano fue el gran central ¿no? de aquella sí, defensa. Pablo, sí, ¿eh? también lo, Hombre, sí. se junta todo, ¿no? Sabes que cuando una persona sí, muere joven, pues. De manera precipitada, fue por, gran, por supuesto. un gran jugador ¿eh? ¿sí? del Hércules, yo no, no lo niego. Lo sí. que pasa, claro. Si sí, nadie eh, está hablando de que, no sé, de que Pablo y Chip no se merezca, ¿no? Pero estamos hablando de que Juliano se lo merece igual o incluso más. ¿eh? Exactamente. Así es. up to the moment when we Pues de verdad no sabéis cómo de corazón, eh, cómo os envidio, ¿no? De cuando os escucho hablar de jugadores así que yo pues no no he tenido la suerte de conocer que mi madre, mi padre, mi abuelo me hablaban mucho de ellos y la verdad es que es muy bonito, me encanta que hagáis homenajes a estos jugadores. Cuando yo miriamo, tú yo tengamos la edad de Manolo, nosotros haremos de <risa> hablaremos de no tote, tendremos tan buenos ha, recuerdos hablaremos de, de, Falinó, de la época, claro, es así, claro. pero. Hablaremos de Sergio Fernández. Pero y sí tal. que es verdad que y, y, me da mucha envidia. Y los chavales de por entonces nos mirarán con ojos como platos diciendo, ojo, oh, de verdad es que tuviste jugar a aquellos. Esto que dice, mira, es verdad, es que la gente joven, no habéis vivido. Nada más que miseria, segunda verdad, vez. No, de verdad, ¿eh? salvo la época. Sí. Dos años, buena, ¿no? En primera sí. vivido. ¿no? Yo, fí el, fíjate, los... fíjate cuando, cuando los primeros recuerdos que tengo del, del Hércules eh, son bonitos porque, eh, bueno, a ver, los primeros que tengo, los recuerdos que tengo del Hércules fue el descenso a segunda B y tal, ¿no? Pero claro, yo era muy pequeño, pero de ya ser aficionado y ya ir al campo yo por mi cuenta con mis amigos y ¿De tal. Qué año hablás, fue de... Claro, fue el, sobre el no, año 2004, 2003, que yo tenía 13, 14 años y ese y ahí ese eh, por esa época se asciende a segunda, ¿no? Sí. Y luego pocos años después se asciende a primera. De manera que, que, bueno, que esos son recuerdos sí, sí, sí. bastante positivos, ¿no? Digamos que un poco la desgracia empieza o sea, que, que a partir quedaba, de 2012. Entonces, incluso me quedaba corto, ¿no? Solo he vivido un año. Sí, sí, yo, uno, yo nací sí. en el 96. Sí. Claro, o sea, ese año estuvimos en primera. Yo recuerdo Esto, el, el 96-97 lo recuerdo como el sueño, ¿sabes? Sí, lo recuerdo, sí, sí, como pero sí, claro, sí. yo tenía seis añitos. Pues, ¿eh? pues eso es lo que hay que... Claro, es que... Estamos perdiendo eso, es decir, la gente joven sí. piensa en el Hércules como un equipo, sí. Bueno, lo que es ahora realmente, y, y un no, equipo y, y de. de... Y no, y no nos vamos a engañar, la mayoría de generaciones de niños alicantinos son del Madrid o del Barça, sí, sí, es verdad. La, cuesta, cuesta que sacan sí. del Hércules porque, claro, no ven en el Hércules un equipo que mole, ¿no? Sí. No, no, no, es un, no es un equipo tan guay, ¿no? Que gane tantos, tantos títulos. Le hablas de estar ocho años en primera y dicen piensan que es ciencia ficción. Claro. ¿no? El Hércules <ríe> ocho años en primera, sí, hombre. Eso sería el jurásico, ¿eh? <ríe> Bueno chicos, ya hablando de historia, la semana pasada hablábamos de Cabeza Negra, así que pasen en 100 años, el libro de, de nuestro querido Manolo Piera, una lectura sin duda obligada para todo el culano, que por cierto ya me entró el gusanillo ya por fin y, y estoy empezándome a leerlo. Has hecho que me emocione ya en un par ah, sí. de ocasiones, así es que, que, emociona, yo, bueno. es que yo soy que muy llorica muy y, y has sacado ahí mi vena sensible. Así que, bueno, pues, ¿qué mejor persona para hablar de un libro que su escritor, Manolo? ¿Qué nos puedes contar para los herculanos que lo conozcan pues y para quienes mira, no mira, pre precisamente la, una de las razones, si no la más importante, de, de, de, de lanzarme a esta aventura, porque yo no soy escritor ni, ni nada de esto, es precisamente esto que comentaba, ¿no? Dar un poco a conocer a la gente joven, a la gente como vosotros, pues ese Hércules que, que siempre, o, o que hemos vivido otras generaciones más afortunadas, no sé si decir más afortunadas, más afortunadas en ese sentido sí, al menos. Que, ...que es un Hércules que ha estado 20 años en primera división... ...que ha sido un equipo pionero... ...que en el año 35, 36, como muy bien ha dicho David... Eh, ...ya estaba en primera división... ...cuando otros equipos actuales que hoy lo vemos como maravillosos... pues ni siquiera asistían... Mm, eh, ...y lamentablemente ese espíritu de, de... ...ese herculanismo que yo he vivido... ...y como mucha otra gente como yo, de mi edad o más incluso... no, ...ha vivido... ...pues se está perdiendo, se está perdiendo... Eh. Yo he ido a épocas maravillosas donde el partido del Cruz era un acontecimiento, la ciudad se volcaba, el estadio se venía abajo. Mm. Ahora claro, estamos hablando de, de temporadas en las que estábamos en primera división, ocupábamos incluso algún puesto de honor, no como la primera temporada de Juliano. Sí, es que que éramos quintos, quintos, ¿no? éramos quintos sí, la mejor clasificación de la historia de Y estuvimos como muy bien, dicho, ocho años en, en primera división. Bueno, sí. es más, estuvimos dos, pues, dos años en segunda y volvimos a estar otros dos años en primera. O sea, fue una etapa, la etapa dorada que se conoce ¿no? sí, sí. hoy en día. Pero bueno, que el Hércules ha tenido pues, pues muchísimos éxitos a, a, a durante su historia, ¿no? Y eso se estaba un poquito perdiendo. ¿eh? También, eh, en fin, se dio una serie de circunstancias que me, pues, me, me, me llevaron a aportar mi pequeño granito. ¿eh? era muy muy humilde y tal, pero intentar revertir esta situación y lo que yo mejor podía hacer, pienso que, que era escribir. Me gusta escribir, peor o mejor, pero bueno, escribo algo. Eh, tenía un blog en aquel, en aquel momento, eh, el blog se fue haciendo grande y de, me decidí a publicarlo, eh, con la ayuda de José Antonio Soler, el periodista uh -huh. que todos conocéis, Hace que problema. me animó mucho, uh -huh. me apoyó mucho, me ayudó. Y bueno, ya está el libro, ya la segunda edición. Mano, Manolo es muy modesto y dice: Escriba mejor o peor. No, escribe muy bien. Te tengo de decir que decir que si no le conociera, yo no me creería que Manolo es informático, porque como bien, <risa> como bien dice, él no es escritor. Fue profesor de una prima mía, ah, he sí. hecho. Sí, sí, sí, bueno, sí. profesor en Salesiano, sí, no, profesor de sí. la mitad de Alicante. ¿no? Y entonces, eh, eso es alucinante, lo, lo bien escrito que está, ¿no? y lo que tú dices, mira cómo te emociona, no porque tú vas a la parte histórica, y es muy interesante, no la parte histórica de, del libro de Cabeza Negra, así, así que, pasen, que pasen 100 años, es justo lo anterior a lo Que yo acabo de relatar, ¿no? Sí. Es el, el Hércules preguerra civil, ¿no? Los sí. inicios del Hércules, la fundación, las primeras temporadas, cómo se consigue llegar a primera división y tal. Y esa parte es tremendamente interesante porque además es la más desconocida del Hércules por razones obvias, porque mm. es la más lejana. Pero es que luego hablas de, ya de tu, de tu de tu experiencia personal, ¿no? Evidentemente de otra época, ¿no? En los años 70, lo que tú acabas de contar, ¿no? Yendo a ver a Época Dorada y tal. Y es que te emociona aún más, ¿no? Porque te habla desde el punto de vista de un aficionado, de un niño, que entonces eras un niño. Sí, ¿no? porque te sientes identificado. <risa> claro, y... y de toda la ilusión que es para un niño. Eh... E ir a ver al Hércules con su padre, con su tío... ...como se te vas haciendo mayor... ...y tú repites eso con tus hijos y tal... ...y es, es, es francamente emocionante... ¿de, ...de ponerte la piel de gallina... Sí. La idea era un poco esa... no con un, ...tener un hilo conductor que fuera... ...más o menos razonable, ameno... ...en este caso fue el nacimiento del club... ...hasta hasta que en el 36 llega a primera división ...y rodearlo pues eso de, emo de emoción, de sentimiento... ...que es lo que yo pensaba que, que podía transmitir... ...más o menos bien... ¿no? Y, ...y bueno, afortunadamente parece ser que la cosa... Ha gustado, ¿no? Sobre todo. Estás los... en segunda edición ya. ¿eh? Sí, bueno, son para, ediciones ¿no? muy modestas. ¿eh? Pero para un libro o sea, local, lo... Manolo, para un libro sí, sí, local. Claro, de un tema claro. concreto, como es un equipo de fútbol local. es sí. un tema muy concreto. Está, está en segunda vez, no está sí. nada mal llegar a una segunda edición. ¿eh? Sí. Nada, nada, nada, y, y cuéntanos que qué tiene que hacer la gente que todavía no tenga el libro y que, y que quiera comprarlo. Bueno, eh, está en, eh, puede ir a cualquier librería y pedirlo, otra cosa es que esté allí, yo sí que sé con certeza, porque el, porque vamos, lo he preguntado, en Cilsa, la librería Cilsa que está en la calle Italia, puede ser, sí. eh, ¿Por, el bueno, centro? por el centro, eh, bastante conocida, la... eh. mm. sí que tienen allí el, el ejemplar, en cualquier caso pueden ir a cualquier librería y si no lo tienen lo piden. también podéis mmm, obtenerlo pues enviando un correo a libro punto negra gmail o sea punto y, y se os envía el libro gratuitamente a domicilio también en amazon también en Fnac eh, online eh, también en el, la tienda oficial del club también está No sé, en fin, hay, varios, pues, hay varias entonces, formas. No, no entonces, <ríe> no hay excusa para no El que el, el libro es... Eh, altruista, es decir, yo no veo un duro eso va todo para, en este caso, al, al, Hércules el Hércules Paralímpico, Paralímpico. Eh, al Hércules Paralímpico a nuestros amigos del Hércules Paralímpico que también vienen aquí a Hoy Radio campeones de liga eh. campeones sí, sí, de liga, que se dice pronto ya quisiéramos, eh. ya sí, con, sí, con otros sí. Hércules que yo conozco sí, sí, <risa> bueno, pues la verdad es que te estamos muy agradecidos porque hoy estás aquí, porque nos has cedido algunos de tus ejemplares para el concurso del que, por cierto, tenemos que hablar ya tenemos ganador de, del primer sorteo que hicimos, que bueno, pues como nos pilló así un poco de imprevisto, pues decidimos que que el Herculano que acertara el resultado del partido del fin de pasado eh, se llevara el libro. Fue arroba Requena 16 que iba a venir hoy, pero al final no ha podido ser, así que se lo damos el, domingo, el ¿no? domingo se lo damos allí el, el, en el partido. Rico Pérez. Eh, fue el primero que acertó el 1-2, además de los primeros mensajes que nos llegaron. Y pues tenemos que hablar del nuevo concurso que vamos a hacer, ¿no? que le hemos llamado El jugador misterioso. Sí, sí. Y vamos a contarle a Manolo y a todos nuestros oyentes de qué trata. Se si nos ha ocurrido una idea bastante divertida. Debemos decir que la idea inicial fue de, de nuestro Javi Rubio sí, verdad, eh, Fue el que lanzó la yo ahí Yo pensaba omitirlo ya que no estaba aquí, que se fastidie pero No, bueno, pobrecito, pobrecito como, como eres más honesta que yo, pues has hecho bien la idea, bueno. la idea que se le ocurrió a Javi y que, y que nosotros aprobamos Porque el chico, pone una vez que tiene una buena idea, pues no le vamos a decir que no Es que eh, eh, propusimos varias pistas para de un jugador del Hércules ¿no? de, de un jugador que de toda la historia del Hércules Y el primero que la adivinara, pues eh, adivinara dicho jugador, gana el libro de manera que hoy vamos a dar la primera pista si ya hay alguien que lo adivine, pues ese ganará el libro si no, pues mañana daremos la segunda pista a través del Twitter, arroba, y punto y el primero que lo adivine acertará y bueno, pues claro, la primera pista tiene que ser complicada no? tiene que ser bastante genérica y la primera pista va a ser que eh, dicho jugador tiene un apodo se le conoce por un apodo que le puso su hermano siendo niño Bueno, pues ahí la dejamos, en nuestro Twitter de todas formas también la pondremos y tenemos que decir que el domingo que viene, después del partido más o menos, habrá sorpresa porque este jugador nos ha mandado ya un vídeo admitiendo que él es el jugador misterioso y mandando un mensaje... Ah, o sea que está vivo, que no es uno... Bueno, ya, segunda pista. pista, ¿eh? Y todos serán vivos, ¿no? Porque la, lo que queremos hacer es ¿no? que, que sí. todas las semanas haya un eh, vídeo de, es una regla general del de, de ese todos, jugador. Todos, todos van a estar vivos. Sobre todo mandando un mensaje para la afición. Correcto. Bueno, pues ya la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo porque sabéis que nos enrollamos mucho, así que vamos a ir un poco rápido al a próximo partido, ¿no? Frente al Atlético Saguntino el domingo a las 6 de la tarde, eh, creo que has traído unos cuantos datos, ¿no? Para... para hacer una previa de este partido bueno pues la verdad es que tampoco se te, te puedo decir mucho del de saguntino, no que sea un gran especialista de este, de este equipo sí que sé que es un equipo a mitad de la tabla ¿no? que está que no es precisamente un gran rival ¿no? del, del saguntino yo eh, es un partido que, que me ilusiona bastante sobre todo por el buen momento que está el hércules no ahora mismo no eh, estamos eh, venimos de seis partidos seguidos sin perder no y, y de los cuales hemos ganado cuatro ¿vale? que a veces esta estadística es un poco engañosa porque dice seis sin perder pero has empatado 5, cinco no pero en este caso hemos ganado a cuatro, ¿no? hemos perdido solamente cuatro puntos pero lo que más me preocupa de este partido ahora lo hablaremos es el tema de las bajas ¿no? porque sí que venimos con, con eh, bueno, aparte de Moja, ¿no? que Moja ni está ni se le espera pero sí que se perdimos a Gaspar, que parece que ahora está en un buen momento ¿no? pues está en el mejor momento yo creo que desde que fichó por el Hércules eh, Oscar Díaz sigue siendo duda, ¿no? eh, Carlos también creo que va a ser duda y creo que se me está escapando alguien Chechu. más ¿no? y Chechu ¿eh? no pero che, bueno Chechu no es duda Chuchu, Chechu si está, está, por... está Sí, le sacaron ¿eh? le sacaron a, eh, les expusieron esta mañana el banquillo mañana, si no me equivoco mañana sale la, claro, es, la sanción es que son muchas bajas y encima son todas en el ataque no entonces mm. claro a ver cómo suprimos eh, pero eso. ante un equipo que como como decimos está al final de la tabla y muy seguro es un equipo bastante defensivo no y seguramente va a venir aquí a defender Pero perdona, el no es que eh, las últimas noticias tengo entendido que juega tanto Óscar como Carlos eh uh -huh. Carlos o sea, se retiró con molestias allí sí, sí, en Valencia pero no parece que, va forzar, parece que no ha sido nada grave Oscar ya está entrenando a tope uh -huh. y bueno como hace falta pues supongo que lo, lo Mr. lo pondrá de titular y bueno Juli está ahí O sea, sí, de todas formas más. también tenemos, bueno, tenemos en la cartera... Hombre, eso su, te iba a decir, tenemos a Pella, a, Tarín, a, Tarín, a Tarín, que si de, tenemos a Salinas, que este año está un poquito desaparecido sí, y Salinas un, fue sí. de los mejores años sí, pasados, sí, eso de claro. lo hemos hablado a veces allí... La, en, también porque Salinas ha estado lesionado durante un tiempo, ¿no? Sí, sí, pero Salinas pues, el año pasado fue... Eh, además fue gorila de... de sí, en eh, la barraca de los gorilas el, le dimos el, el premio de, de, de ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que me imagino que volveremos otra vez al 4-4-2, ¿no? Si de verdad eh, están bien Óscar y están bien Carlos Fernández, me imagino que saldremos con dos delanteros otra vez, ¿no? Porque sobre todo los partidos de casa creo que tiene más sentido. Y a mí Carlos Fernández me sigue transmitiendo algunas dudas en su capacidad goleadora. Es verdad que el chico se esfuerza mucho, es verdad que sabe mmm, buscar los espacios muy bien y de hecho tiene ocasiones, pero a la hora de meterlas sí, le cuesta, ¿no? Y yo creo que necesita un nuevo goleador, ¿no? Como pues, sí que parece ser Oscar Óscar Díaz, ¿no? Bueno, pero, pero, o sea tú dices que va a poner a los dos, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, sí que debería de, de poner a, a los dos. Yo creo que los... está claro, es decir, eh, eh, juega, sigues Checa y Pepelu, por la derecha estará Juli, Juli uh -huh. y por la izquierda pondrá Pecha, ¿no? ...o a Salinas... Y arriba Óscar y, y Carlos. ¿Pondrías ¿pondré a Pellaya Salinas por delante de Tarí? Porque Tarí también lo ha hecho bien cuando salió. Pero, ¿no? pero si sí, Tarí también, también me gusta. Tarí Lo mm. pasaba Tarí lo veo yo Yo pondría Tarí por Carlos. Claro, si, si, si Carlos estuviera... Adelante, ¿no? Sí, a lo mejor si en la Carlos segunda parte mal. darle un poquito de descanso. Tengo que deciros, tengo aquí la clasificación. Va noveno, con 20 puntos. ¿eh? No, va, sí, sí, sí. Ah, no va tan mal. Eh, ha ganado cinco partidos, ha empatado cinco también y solamente ha perdido cuatro. Así que bueno, pues un partido sí, sí, que sí. tampoco... No, no, tampoco que va a ser muy, muy fácil. Bueno, pues chicos. Pues nos quedamos sin tiempo, vamos a recordar también el, el diseñador de nuestro logo, eh, Raúl Aliaga, que ya sabemos que ha sido quien nos ha hecho el logo de, de nuestro programa Hércules y punto. Así que bueno, pues dejamos su, su dirección de correo electrónico por pues si alguien se quiere poner en contacto con él, ruloaliaga.gmail.com, ruloaliaga.gmail.com. Canta tu aroma de mujer Bueno, chicos, pues un día más se nos acaba el tiempo. Eh, a mí se me pasa muy rápido, así que hasta aquí nuestro programa número 13 o 12 más 1 para los supersticiosos, ¿no? De, del programa Hércules y Punto, el programa de la Asociación de para oír Radio 4G. No nos podemos despedir sin antes agradecer su apoyo a la Cafetería Panadería Saloc en la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, y a nuestro amigo Manolo Piera, que hoy está aquí y, y su estupendo libro, ¿no? Cabeza negra, así que pasen 100 años. Muchas gracias. Encantado. Tampoco. Tampoco nos podemos ir sin hacer nuestra típica porra ¿no? Que tenemos ahí una pequeña clasificación Que ver, el que gane, creo yo que va a invitarnos a todos ¿no? Yo estoy muy ilusionado con la porra de este fin de semana Porque como Juanma no está hoy en la radio <risa> no, Que eso que va ganando la clasificación Hoy podemos recortarle distancia Bueno <risa> chicos, pues primero nuestro invitado Manolo, ¿qué, qué resultado bueno, piensas? Yo, sí, yo, sí, yo soy muy optimista Yo 4-1 Bueno, 4-1 David Pues yo voy a ponerle un 2-0, a ver si conseguimos un partido con cero goles en, en defensa, que ya nos toca también Nuestro técnico Jaime también siempre se moja, 1-0 Jaime, 1-0 Por aquí nuestro oyente fiel que siempre está Mario, escuchándonos ¿no? el, el, el en directo, siempre. Mario dice 2-1 Mario 2-1 Y bueno, pues ahí me, me habéis tú? dejado... sí. <risa> No vale repetir, ¿no? No vale repetir. Bueno, pues voy a decir el resultado de Javier honor a, a él, que hoy no está. Voy a decir el 3-1. Eh, Me recuerdan por aquí que este este fin de semana juega el Hércules B, juega frente al Redobán a las 6 en Samarans, así que... a las seis no, perdona, a las 4 de la tarde así que animamos a todos los reguladores también a que vayan a, a seguir a estos y pues mira, eh, a las 4 vamos a ver a los chicos del B y a las 6 a, a los uh -huh. nuestros así que ya por fin nos despedimos eh, yo soy Miriam González y aunque hoy hemos echado mucho de menos a, a nuestro querido Javi, he estado muy bien acompañada por David Rubio bueno, habla por ti, ¿eh? yo tampoco le hecho tanto de <risa> es que esto no puede ser, este chico no puede ser Y Manolo Piera, muchas gracias por estar oh, aquí, ya te teníamos, teníamos ya muchas ganas de, de hablar contigo. Gracias. La semana que viene más y esperemos que muchísimo mejor contando una nueva victoria de los nuestros Ya hasta entonces sean felices y macho Hércules. Macho.